Eso、que nos transporta hasta los 80, ¿verdad? e s t o es de 1982, se llama Forget Me Nots, aunque cuando lo has oído empezar has dicho, uy, Will Smith con Men in Black. Que de hecho él utilizó la base y esta línea de bajo tan inconfundible de esta canción que además se llevó una nominación al Grammy como mejor interpretación vocal femenina. Bueno, pues ya estamos aquí, queridos. Buenas tardes. <tose> ¿Qué tal el fin de semana? Ricky García. Y Leo Garriga y Estefanía Vega y Víctor Álvarez. ¿Todo el equipo ya dispuestos? ¡Yee!、Yeah, yeah. Para acompañarte durante toda la tarde hasta las 8 y las 7 en Canarias en este Play Kiss, en el que por supuesto también vamos a contar contigo. Luego de desarrollo, como todos los días, hoy queremos saber qué fue lo más divertido que te pasó en tu primer coche. Qué bonitos recuerdos, ¿verdad? En tu primer coche. Cuéntanoslo, 606-712-658. Gracias, señoras y señores. どうしたの よく見るとき、よく見とき、よく見るとき、 Esta canción en la boda en la casa de Stowex fin de semana, <risas> ya sabes, es el sonido de Villa s p e o p l e ¡Ay, qué ilusión! a b r o el micro y huele a nuevo la magia de un nuevo lunes y una nueva semana. Bueno, o、oh, puede que no, porque los lunes son durillos y las semanas son como los fax. Entran uno detrás de otro y no sabes cómo pararlos. Aunque a todos nos sale una sonrisilla, un cosquilleo. Esos nervios ante algo nuevo o esa primera vez. El primer amor, el primer trabajo. Hoy día Mundial del turismo, por ejemplo, el primer viaje en avión o en coche. Ay, el primer coche, el primer coche, el primer amor en el coche. Y es que da para mucho un coche, verdad, queridos? Por eso, hoy queremos saber qué fue lo más divertido que te pasó con tu primer cochecito. Le r e confundiste la calle donde habías aparcado y al no encontrar tu coche, fuiste a denunciar el robo. No te p u e d e haber pasado, ¿eh? seguro. Para quitar una pegatina, utilizaste quitaesmalte. Oye, cuéntanoslo en el 606-712-658 o bien en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, ya lo sabes. Nos escribes tu mensaje y yo te lo leeré, ¿eh? Hoy, pues con los amigos de Energy System, tenemos lo que ellos llaman ¿eh? un y o l que es un altavoz con Bluetooth, con radio FM, en fin, un dispositivo chulísimo que te vamos a enviar a casa. Te estamos esperando. Comienza el show de la tarde. Estás en PIC y como con Ricky García.、Oh. ゲームオフロー Tal día como hoy, pero en 1993, como pasa el tiempo, se publica el álbum Berry de Pecho Boy. Fue el quinto disco de estudio del grupo británico que logró vender más de 5 millones de copias en todo el mundo. El contenido y letras de este disco condujeron a Berry a ser llamado su álbum de salida del armario, ya que fue durante este tiempo que Neil Tennant había hecho pública su homosexualidad rumoreada desde hacía tiempo. La canción estrella del álbum es precisamente una versión de Go West, un tema del 79 original de Village People, que nunca fue un gran éxito.、Oh. Fue precisamente con esta versión de Pecho Boys cuando Go West se convirtió en un hit mundial. Invitamos de nuevo a Newton and Chris Lowe, nuestros queridísimos Pecho Boys.、Yeah. We will go on De 5 a 8, una menos en q u nada. Te acompañamos en la vuelta a casa. I'm fine. t cast、yeah. is built in the air. y energía que impulsan tu estado de ánimo. Con un oh. de 1982の de Steve Miller Band。り起こるの Hacemos todos los días hasta las 8, las 7 en Canarias, todas las tardes, de lunes a viernes aquí en Kiss FM,、e、en concreto desde el Estudio 5 y en directo. Y hoy queremos saber qué fue lo más divertido. Cuéntanos esa anécdota que te pasó con tu primer coche. Daniel, desde Soria. Salía del centro comercial. ¿Sí? El parking estaba un poco a oscuras. Y fui a coger mi coche, que no tenía mando a distancia. ¿Sí? Y pues fui a meter la llave, a abrir. Llego, meto la llave y que no abría, pero no abría de ninguna de las maneras. Hasta que me di cuenta que ese coche era del mismo color y todo que el mío, pero no era el mío. Ah, y ah. ya luego fui al mío y el mío sí que abría.、Ah, eso de que estaba oscuro está muy usado, ¿eh? sobre todo cuando te pillan cogiéndole la mano a la que no es tu pareja. Gema de Guadalajara. Pues mi primer coche fue un r e n a u l t 6 que me regaló mi padre, que ya cuando yo lo cogí tenía. 22 años o una cosa así, ¿Sí? y eran de esos coches de antes que tienen los parachoques de sí, hierro. No, no, Entonces, no, la primera、no. vez que lo cogí y me lo llevé yo sola, me di un poquito así, marcha atrás, contra una pared, ¿Qué? pero bueno, a que l yo no aparentaba ser nada, no tenía bollo, no nada. tenía nada. Y resulta que cuando mi padre fue a abrir el maletero sí, por la tarde,、sí. pues preguntó: ¿ha pasado algo?、Sí. No, no, no ha pasado no, nada. q u é v a a h a b e r pasado. Y tanta fue mi sorpresa que es que el parachoque s había doblado hacia adentro y el p o r t ó n de la puerta no podía abrir. Entonces、sí. me pillaron de todas todas. Claro, se dobló hacia adentro, pero no había bollón ni nada. e h A que lo segundo que te regaló tu padre fueron unas gafas bien gordas. ¡Ja, ja, ja! フレイキー。 Dark. l s e i s las cinco en Canarias. Bueno, hoy queremos saber qué fue lo más divertido. Cuéntanos esa anécdota que tuviste con tu primer coche. Grandes recuerdos con el primer coche. ¿Cuántas cosas se hacen en un coche? O hacíamos. Que... <risa> ¿Estuviste todo un año circulando a 60 kilómetros hora pensando que la L significaba lento? <risa> ¿Pinchaste una rueda y cuando te preguntaron por el gato dijiste que no tenías? ¿Que había muerto? <risa> Cuéntanoslo 606-712-658 o bien en nuestras redes sociales. Hoy con los amigos de Narcisystem, un altavoz con Bluetooth de auténtico lujazo. Only for you, para ti. ¡Te esperamos! ¡Ricky García en Kiss! ¡Cómo on! ¡Oh! ¡Oh!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 Serán las 5 en Canarias. ¿Has oído alguna vez aquello que dice: la vida no se mide por las veces que respiras, sino por los momentos que te dejan sin aliento? Bien, pues a la vuelta vamos a tener uno de esos momentos. Y además te voy a hablar de. Lionel Richie y muchas más cosas. Ahora llega Estefanía Vega con las noticias. ¿Estarás aquí a la vuelta? Esto es Kiss.